La idea fundamental de, de la rueda de prensa hoy era que ya es hora de que todos los que apostamos por, por el cambio eh, nos juntemos de cara a terminar con la ley del Vascoense, que es hora del cambio y que este cambio también eh, tiene que traer como, como cuestión el, el una nueva política lingüística en Navarra.